en Twitter el hashtag que tenemos para todos vosotros ahora mismo Almodilla Rosa Vientos En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa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 Dos y siete minutos y eh, continuamos en las Rosas Vientos y eh, continuamos hablando con Fernando y continuamos hablando de las apetecibles embajadas de otros países en Madrid. Sí, bueno, es que... Apetecibles eh, para que entren. El, el espionaje, ¿No que... eh, claro, el espionaje, una de las cosas que hace y que lo saben todos los diplomáticos de todos los países es que eh, el servicio secreto local,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 ¿Cómo se si llama? Perdona, que, y para ver si sí cogí de las ropas, ¿eh? <risa> Cinca lefa, laja. Y no voy a dar explicación de qué sí, significa, no lo a ya lo dijo. Más por si acaso, ¿no? a, ver si, a ver si me queda bien. Cinca lefa, laja. Eso es. Bien. Las operaciones del servicio secreto llevan tres nombres, siempre. Y son nombres que tienen para ellos un significado, pero que, que ya digo que no voy a dar el significado de esta, de esta operación. Si ¿no? hay algún oyente que lo sepa, que nos lo diga.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 de Gaddafi lo que hacían era la mayor parte de las noches irse a un local que se llamaba Dos Copas en la calle de Capitanaya. Entonces eh, el servicio secreto contrató a dos eh, conejitas con las que ya habían trabajado en otros momentos, que son dos eran dos prostitutas de, de cierta alcurne de cierta categoría, que ligaron con ellos una noche en el, en el bar. Ellos están como locos y no creyéndose cómo había, podían ligar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 No no estés buscando el significado de laja porque no es el significado de, que estamos que estamos buscando. yo no estoy interesado en el de laja. El no. de laja, bueno. No. Y entonces llegaron y hicieron un asalto tipo el que ha ocurrido aquí.